Es martes 9 de agosto y por delante volvemos a tener un día de fiestas patronales, pero con mucho bochorno. Aunque alcancemos una temperatura máxima de 34 grados, es la prevista para hoy, la sensación térmica será de 38. Y tenemos que empezar diciendo que los moros han tomado la ciudad. Su entrada fue espectacular, se registró ...una gran asistencia de público por todo el recorrido... ...son las primeras fiestas de esta asociación... ...de moros y cristianos... ...que se han organizado siendo declaradas... ...que han salido a la calle siendo declaradas... ...fiesta de interés turístico autonómico... ...y eso se ha notado... ...hoy en nuestro programa La Glorita ...entrevistaremos a las nueve y media... ...al cineasta Pablo Mas... ...por la película que sobre el Misteri de Elche... ...se está rodando desde hace meses... ...y al nuevo presidente de la Asociación de Comerciantes... ...de la zona centro, Vicente Rodríguez... ...para conocer... ...cómo está el sector afrontando la inflación... ...pero también esas medidas que el gobierno de Sánchez... ...pretende implantar... ...a partir de mañana con su polémico plan de ahorro energético... ...también dedicaremos otra entrevista a la historia de la cesta... ...gracias a la iniciativa de la Red de Bibliotecas Municipales... ...de divulgar algunos de sus fondos... ...en sus redes sociales cada mes... ...y el Elche Club de Fútbol... ...pues ya ha presentado su nueva equipación... ...veremos con Paco Gómez... ...qué respuesta ha tenido la nueva camiseta del centenario... ...entre la afición... ...y hoy en todas las emisoras pues va a sonar... La música de una actriz y de una cantante que ya forma parte de muchas generaciones. Una leyenda, Olivia Newton-John, falleció ayer a los 73 años víctima de un cáncer de mama. ...pues con uno de sus musicales que la, pues, que la hizo muy popular... Eh, ...Gris, eh, hemos comenzado el programa de hoy... ...pero lo hacemos eh, también destacando en titulares... ...aquellas noticias que les vamos a contar... ...la entrada mora fue dinámica y seguida por miles de ilicitanos... ...también de turistas y retransmitida por Teleilz... ...desde una plaza de Baix abarrotada de público... ...el capitán Moro escogió en su boato... ...rememorar la Ilz musulmana... ...hubo hasta un dromedario... ...se presentó en su carroza... ...flotando sobre la Calahorra... ...una reproducción de este monumento... ...y con la espada y los ropajes... ...del rey de Granada, Boabdil... ...el más conocido en la historia... ...por haber perdido la Alhambra... ...también les contaremos... ...algo que era muy esperado... ...y es que el plazo para pedir... ...ya esos bonos de movilidad... ...para comprar bicicletas y patinetes... ...comienza mañana a las 9... La web Elch Baja Los Humos estará operativa para que se puedan descargar los bonos de hasta 600 euros para la compra de bicicletas y patinetes. El objetivo es fomentar este transporte limpio en una ciudad en la que cada vez hay más carriles bici. También les vamos a contar que Ríos del Levante vaciará... ...los dos embalses del Parque Natural del Londo ...tras el brote de botulismo detectado el pasado mes de junio... ...y que según la Consellería de Medio Ambiente ya está controlado... ...se quiere comenzar el año hidrológico... ...con los embalses del Londo limpios de carpa y sin botulismo. Y lo hemos dicho, el Elche Club de Fútbol... ...ya tiene su primera equipación presentada... ...para la temporada de su centenario... Ayer se dio a conocer esta camiseta en un acto que tuvo lugar por la tarde en el Hotel Huerto del Cura y que fue presentado por el historiador Miguel Ors. Y ayer también se hizo oficial el fichaje del lateral argentino Lautaro Blanco. La Glorieta, con Rosmar y Alonso is pues comenzamos el relato eh, informativo Con las fiestas patronales, como no, por fin el capitán Moro pudo mostrar su boato con dromedario y cuadriga de caballos. La entrada mora tuvo lugar anoche y sirvió para presentar un desfile de interés turístico autonómico. Las huestes del califa mostraron la ilus musulmana y colocaron al capitán Moro... ...flotando sobre la calahorra... ...fue el momento más esperado... ...y el público en la Plaza de Baix... ...se puso en pie... ...para saludar al capitán... ...que llevaba dos años... ...esperando rendir homenaje a Boabdil... ...escogió su espada la jineta... ...la más conocida en la reconquista de la península... ...y como también... Eh, las ropas de este rey de Granada de la dinastía nazarí, que tuvo un final trágico, perdió la Alhambra. La música fue impresionante en esta entrada mora. La ...les filáes tuvieron su banda de música interpretando algunas piezas típicas de Elche, como el himno de la ciudad o el aroma silicitanos al ritmo del sonido del tambor de los desfiles de moros. Ahora la comparsa de Avencerraje será la que asuma la capitanía mora del próximo año. ...y en estas fiestas de la Asociación de Moros y Cristianos... ...pues todavía le queda por poner en escena las embajadas... ...será esta noche a las 10 en el Palacio de Altamira... ...y el miércoles se llevará a cabo mañana la entrada cristiana... ...cerrando así los desfiles grandes de este año... ...Telelch lo, he lo va a retransmitir en directo... ...como hicimos ayer con la entrada mora... ...y mientras tanto hoy a las 9 de la mañana... ...Puente Ortices o la avenida Juan Carlos I... Se cierran al tráfico por el Alardo y por la tarde continuarán más desfiles El Infantil de Moros y Cristianos, desde la calle Alfonso XII hasta la plaza del Congreso Eucarístico. Y por la noche la barraca municipal ofrecerá su concierto de las Nancy Rubias y en el Ordebaix Rafa Sánchez de la Unión actuará a partir de las once y media, ...de la noche... ...así que es momento de conocer... ...gracias a la policía local... ...qué calles se van a cerrar al tráfico... ...porque los cierres comienzan bien temprano... ...es una información que nos hace llegar... Eh, ...cada día la policía local... ...en concreto, María José Aranda. Policía local informa... ...con motivo de nuestras fiestas patronales... ...hasta el 15 de agosto... ...desde las 8 de la mañana... ...el puente del ferrocarril se cerrará al tráfico... ...hasta la limpieza de las mascletas... El martes 9 de agosto, con motivo de la celebración del la alardo, las embajadas y el desfile infantil, se realizarán los siguientes cortes de tráfico. Desde las 8.30, hacia la Corredora y Juan Carlos I. Desde las 12 y hasta las 10 de la noche, hacia el Paseo de la Estación. Desde las 17 horas, hacia Diagonal de Palacio. Y desde las 19 horas, hacia Alfonso XII y Plaza Vais. De todos ellos encontrarán señalizados los itinerarios alternativos. Recuerden. Para información actualizada al instante, nuestro canal de Telegram y disfruten de las fiestas con responsabilidad. Policía Local de Elche, juntos prevenimos. Y durante esta semana, tanto ayer como hoy... ...se están disparando esas mascletas extraordinarias... ...las que no entran a concurso y por tanto... ...pues llevan menos intensidad, menos kilos de pólvora... ...que las del fin de semana, se tratan de mascletas de exhibición... ...y en la de ayer se quemaron algo más de 20 kilos... ...frente a los más de 100 del pasado sábado, por citar un ejemplo... ...y un total de 7.000 personas se congregaron ayer... ...para ver esa mascleta de exhibición... ...en el nuevo emplazamiento... ...el jueves se retoman las de concurso... ...además anoche se lanzó la primera mascletà nocturna... ...en la Plaza Primero de Mayo... ...en el barrio de Carrús... ...y hoy martes a las doce y media de la noche... ...en el Lord del Monjo, ...en esa zona acotada de Carretillas... ...está previsto llevar a cabo el espectáculo piro musical... ...a cargo de la pirotecnia Turis... ...un auténtico espectáculo de luz, fuego y sonido... Ayer estuvimos en la Mascleta. También la retransmitimos en directo en, ese, en esa programación especial que eh, realiza Teleelch. Y el director general de turismo, Eric Campo. ...estuvo en la mascletá extraordinaria... ...acompañó al alcalde, a la concejal de fiestas... ...y también a la pregonera Blanca Paloma... Todos, ...en todos los actos que se programaron... ...ayer en la agenda festera... ...Eric Campos considera que el nuevo emplazamiento... ...para la mascletá tiene muchos mejores accesos... ...y una mayor capacidad de aforo. Ayuda a esta nueva ubicación y como digo... ...no pierde nada de intensidad pero ganamos todo a que el conjunto de la ciudad, el sello es que he venido muchas veces, ¿no? Entonces, Tú te lo sabes. Yo no lo sé, ¿no? Y entonces toda la población puede venir de los diferentes grandes barrios que conforman esta gran ciudad, ¿no? Y pueden acudir a la misma mascletá y lo pueden vivir de la misma manera de intensidad, pero al mismo tiempo comodidad de, de acercarse y volver a sus, a sus eh, sitios de fiesta o simplemente a su casa, ¿no? ...y por tanto, viviéndolo intensamente con vosotros. También entrevistamos al concejal de turismo... ...Carles Molina en ese programa especial... ...presentado por Teresa Fernández... Eh, eh, ...sobre la retransmisión de la mascleta... ...y destacó tanto el impacto económico de las fiestas... ...como su proyección turística a ver, tenemos que tener en cuenta que es un motor económico, la fiesta es un motor muy importante y aparte es un reclamo turístico que como podéis ver hay mucha gente que me dice oye Carles, he visto mucha gente extranjera, he visto mucha gente fuera, a ver, que esto no es, no es de azar eso es de trabajo, de dar imagen de Elche como destino seguro, como destino sostenible como un destino divertido, como un destino familiar, un destino cultural, patrimonial todo lo, todo lo chulo que tiene Elche y desde luego sus fiestas son un punto clave de, de, de ese atractivo que tiene el municipio También pedimos explicaciones a la concejal de fiestas, Mariola Galeana, sobre los problemas que ha creado por la falta de organización para adjudicar a tiempo los servicios de iluminación de la barraca popular y en el Ordebaix. Y ha señalado, respondió, que los contratos menores de este servicio se realizarán en función de las dimensiones que requiera cada artista y que el departamento de fiesta está trabajando en ello. Escuchamos su respuesta. Cada artista tiene unos requisitos diferentes, por ejemplo, Melendi llevaba tres pantallas gigantes, por ejemplo, ayer el festival que había enfocado para los más jóvenes no tenían esas necesidades y en base a esas necesidades, pues eh, como no superarán el montaje más importante, era el de Melendi no superan eh, lo que son la factura, pues se irá facturando dependiendo el requisito que requiera cada uno de ellos. Y ayer además en la Rotonda del Parque Municipal se inauguró el recinto de los pobladores donde van a ofrecer eh, cada día pues fiestas de agua y actividades para toda la familia y por las noches las representaciones del Teatro Clásico. Hasta el 15 de agosto permanecerá abierta el Ágora El Iquitana y en su inauguración estuvo pues nuestra compañera Iciar Martínez y esta es su crónica. Muy buenos días Iciar. Buenos días, Ross. Después de dos años, la Asociación de Pobladores vuelve a la Rotonda del Parque Municipal, donde se llevarán a cabo las representaciones teatrales y actividades como la Fiesta del Agua o dirigidas a un público infantil. Un conjunto de actividades gratuitas y dirigidas también a todos los públicos que se podrán disfrutar hasta el 15 de agosto, siendo la gran novedad de este año la lucha de gladiadores que tendrá lugar el día 12 por la noche, el próximo viernes. El presidente de Pobladores, Pausen Pere ha afirmado que están con muchas ganas y con mucha ilusión después del tiempo que han pasado sin ellas. Y por su parte, el régulo de él y que para este 2022, Sergio Molto ha mostrado su nerviosismo ante estas representaciones y alude a las ganas que tenía después de los parones y espera, además, de que la gente les reciba con los brazos bien abiertos. Pues vamos a escuchar a Pausen Pere el presidente de Pobladores. Mira, con mucha ilusión. Eh, ha sido... ...mucho tiempo que ha pasado para volver a hacer esta inauguración... ...y bueno, creo que por fin se ve plasmado el trabajo... ...durante toda la semana, con todas las actividades que tenemos previstas... ...con todo lo que vamos a hacer, que vamos a disfrutar con la gente... ...y sobre todo quiero hacer hincapié y recordar este año... ...que se lo vamos a dedicar a Diego Más Casanova... ...y a José Sánchez Jiménez, que fueron dos de los fundadores de, de Pobladores... ...y que este año va por ellos". Y ya conocemos al ganador de la sexta edición... ...del concurso de escaparates del Misteri... ...desde el Patronato y la Concejalía de Comercio... ...pues dieron a conocer ayer a los escaparates premiados... ...en los que este año pues ha destacado... ...el alto grado de imaginación y originalidad... ...en relación con su actividad económica y la festa... ...esta vez el escaparate ganador... ...se encuentra en una pedanía... ...la Farmacia de las Vallas es quien ha convencido al jurado con una imagen de la Virgen de la Asunción. Nos cuenta esta noticia Yanire Perona. Muy buenos días, Yanire. Buenos días, Ross. Pues un año más y con motivo de la próxima representación del Misteri, el patronato en colaboración con la Concejalía de Comercio han llevado a cabo el concurso de escaparates que comenzó el pasado mes. Hasta 10 establecimientos comerciales han participado en esta sexta edición del certamen, decorando sus escaparates con distintas ideas que representan el Misteri de Elx, para difundir así la fiesta por los diferentes barrios y pedanías de la ciudad. Esta vez el ganador se encuentra en una pedanía la farmacia de las vallas con una imagen de la virgen de la asunción es quien ha convencido al jurado y ha sido premiada con mil euros en metálico dos entradas dobles para la asistencia a la representación del día 11 de agosto y un obsequio del patronato además este año ha estado muy rendido y se han repartido hasta tres accessits a twin socks a la farmacia el salvador y al estanco número 5 Escuchamos a Felipe Sánchez, el edil de Comercio. Eh, la verdad es que el nivel ha estado muy alto y una cosa también que, que era el que me interesaba tanto al patronal con la rellotería es visible las carreras, o sea, pases per carrers y tadrones de que ya aparadores que están engalanados a motivos de la festa, ¿no? Y eso era el, que, el objetivo que tenía eh, motivar a los comerciantes a que engalanaran el en seus comercios, el seus aparadores y eso es importante para que la festa es puga vivir in eh, en en cualquier van del de nuestro municipio con se ha demostrado que la la la eh, está en, en la valla, ¿no? O sea que molt Pues al margen de las fiestas hay noticias destacadas y como ya informábamos ayer se presentaron los bonos que el ayuntamiento va a entregar para ayudar a los ilicitanos a que adquieran bicicletas o patinetes y así, bajo los humos y bajar, así bajar los humos contaminantes en el municipio. Eh, pues a partir de mañana... En la web municipal elchbajalosumos.es se podrá descargar de forma gratuita los bonos para poder canjearlos en la compra que se vaya a realizar. Es una noticia que nos trae hoy Marta Pérez. Muy buenos días, Marta. Buenos días, Ros. Pues ayer la Concejalía de Movilidad presentó la campaña Baja los Humos, una campaña en la que ofrece bonos para la compra de bicicletas y patinetes y que estarán disponibles a partir del 10 de agosto a las 9 de la mañana con el objetivo de reducir la contaminación y ofrecer una alternativa debido a la constante subida del combustible. Serán más de 550.000 euros en bonos repartidos y, según indicó la Concejalía de Movilidad, Ester 10, se van a comercializar un total de 1.900 euros. 10 tickets. El precio máximo para la compra de bicicletas convencionales tiene que ser de 550 euros y para ello se ofertarán bonos de 300 y de 550 euros. El precio máximo de las bicis eléctricas tendrá que ser de 1.800 euros y el bono para ello será de 600 euros. Los kits de electrificación de bicicleta tendrán un precio máximo de 800 euros y el bono será de 400 euros. En el caso de los patinetes el precio máximo será de 550 euros Y se ofertarán así dos clases de bono de 200 y de 350 euros. Los interesados deben inscribirse en la página web elsbajalosumos.es y descargarse así los bonos gratuitamente. Después de ello se dispone de 14 días naturales para canjear los bonos y hacer la compra. Pues así lo explicaba la concejal de movilidad Esther Díez durante la presentación. La web es elch bajalosumos.es, ya está disponible y esa descarga gratuita de los bonos estará a disposición de los ilicitanos y elicitanas a partir del 10 de agosto a las 9 de la mañana. Las personas que estén interesadas en adquirir estos bonos deben registrarse en la web y aceptar la declaración responsable de que son residentes en Elche, que es una condición que tendrán que acreditar después en los comercios vía DNI o vía padrón. Una vez hecho este registro, se pueden descargar el bono. Que como digo además será una descarga gratuita. Y después disponen de 14 días naturales para utilizar estos bonos en la realización de, de la compra. Y por otro lado, siguiendo con más asuntos relacionados con la actividad comercial, hoy en el programa La Glorieta vamos a entrevistar al presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro, cuya junta directiva acaba de renovarse. El nuevo presidente, Vicente Rodríguez, asegura que el objetivo es continuar con la línea de sus antecesores para dinamizar el centro. Se necesitan más aparcamientos y mejorar los accesos para atraer a usuarios y evitar que prefieran irse a las grandes superficies comerciales. Considera que no puede pasar más tiempo para dar un uso atractivo al viejo mercado central o el viejo convento de la Merced y que lo importante es aportar ideas que El tema es, es aportar, aportar ideas, que nos escuchen eh, Hoy hemos tenido una reunión con concejalía hace dos semanas también estamos dando nuestro punto de vista ¿sabes? queremos que, que, que haya mejor acceso los coches, a, que haya más parking ¿Sabes? Para, para, para que la gente venga al comercio de del centro y que y hay que crear diferentes eh, pues ahora se haciendo pasar pues, un concurso de de mystery, va a haber otro otro concurso de escaparatismo Pero hay que hacer un plan para que la gente venga al venga centro histórico, no, no se vayan a, lo, a, los, a los centros comerciales. Y sobre el polémico plan de ahorro energético que el gobierno de Sánchez pretende aplicar a partir de mañana, el presidente de la Asociación de Comerciantes, Vicente Rodríguez, lamenta la confusión que se está creando en algunas medidas y dice que no está nada claro su aplicación. Me parece una temperatura alta, ya veremos. Se esto y es, y es pronto. Y como aquí cada vez se dice una cosa, entonces nos, nosotros... Somos residentes, nos adaptamos a las nuevas circunstancias y lo que no nos gusta es que nos vayan dando tumbos, ¿sabes? Queremos que nos escuchen, pero ya veremos que decir. Lo que hay que hacer es escuchar a diferentes sectores y aquí se está viendo que cada comunidad está reclamando unas ayudas, eh, que, se, que se gestione desde cada comunidad la, la, la existencia de una forma diferente. Y eso hay que tenerlo también en cuenta. Entonces hay, hay que ver las particularidades de cada comunidad, las particularidades de cada subsector, de cada negocio. Es, es un tema complejo. También ayer entrevistábamos aquí en La Glorieta al presidente de Riegos de Levante, Javier Berenguer, por el nuevo recorte que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha llevado a cabo este mes en el trasvase Tajo Segura. De los 20 hectómetros cúbicos autorizados por la Comisión de Explotación, por los técnicos, solo 2,5 hectómetros llegarán a regadío. Berenguer ha señalado que para este verano el riego en el Camp de Elche está garantizado porque hay reservas suficientes en los embalses. Ha destacado que siguen trabajando para poner en marcha cuanto antes las infraestructuras previstas con las que conseguir más aportes hídricos. En este sentido ha señalado que el parque fotovoltaico para reducir el precio del agua del Segura pues almacenada en el Parque Natural del Hondo podría estar el próximo año operativo porque la instalación de las placas solares no van a necesitar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 y esto, pues bueno, esto va a generar que esperemos que el año que viene ya estén, estén si no como mínimo que estén licitadas y que sea en breve el que se pongan en marcha que desde luego que va a suponer también algo muy importante Y sobre el hondo ha señalado que el brote de botulismo del que informábamos la pasada semana está controlado, apareció en junio y según Berenguer la rápida intervención de la consellería y de los biólogos del Rigos de Levante con la retirada de las aves infectadas ha permitido atajarlo antes de que se propaga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 estas fiestas. Pásate por nuestras instalaciones y llévate un abanico con nuestra programación. Patrocina Ernesto Joyero Desguaces Alicante Protecnia y Grupo Serrano Automoción. Logos. Pero, no local? seáis innovadores. Hay que a Conformaos. Algo. Los sueños son locos hasta que se consiguen. Nuevo San Jon Corando, el sub de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad y un precio sin competencia. Nuevo San Jon Corando. Decían que estábamos locos. Nuevo San Jon Corando, el sub mejor valorado por expertos del motor. ...pide una prueba en sanjonalicante.es... ...o visítanos en Elche y descúbrelo... ...seguridad SAS, etiqueta ECO... ...y ahora hasta 3.000 euros de descuento... ...al cortamotor, concesionario Sanjon. Pues cuando quedan cuatro minutos... ...para llegar a las siete y media de la mañana... ...es tiempo de dar paso a nuestro compañero Paco Gómez... ...para que nos cuente cómo fue esa presentación... ...ayer por la tarde en el Hotel Huerto del Cura, de la equipación, la primera equipación para la temporada del centenario del Elche Club de Fútbol. Muy buenos días, Paco. Hola, buenos días. Después de varias semanas de espera, el Elche Club de Fútbol ya tiene su primera equipación para una temporada tan ilusionante como es la del Centenario en Primera División. El sitio escogido ayer por la tarde para presentarla fue el Jardín Huerto del Cura, en un enmarque inmejorable, en pleno corazón del Palmeral y con la Palmera Imperial como testigo. Los escogidos para hacer de modelos de la nueva camiseta fueron los futbolistas del primer equipo, Lucas Boye y Ezequiel Ponce, y del elche femenino Marina Pérez. La camiseta cuenta con la franja verde que caracteriza al conjunto ilicitano, formada de pequeñas rayas, además de tonos dorados tanto en los laterales como en los dorsales ...y números en el reverso de la elástica... El acto fue presentado por el profesor de la Universidad Miguel Hernández e historiador Miguel Orts, además del presidente del Elche Joaquín Buitrago, que destacaba sin duda la importancia de esta equipación en el año del centenario. Esto tiene que ser la, la piel de, de nuestro equipo y con ella tenemos que, que competir al máximo. Entonces, bueno, eh, estamos preparados, ya sabemos que estamos a una semana a vista de, de la rega en temporada, Tenemos la presión de más de 22.000 abonados detrás y esperamos no defraudarlos. En esa presentación estuvieron jugadores del primer equipo, además de los modelos, como Fidel, Josan y Edgar Badía, además jugadores o exjugadores de la talla de Nino, además de contar con el alcalde Carlos González y el concejal de deportes Vicente Alberola, entre otros. Por cierto, que ayer el Elche hizo oficial el fichaje de Lautaro Blanco para las próximas cinco temporadas. El jugador de Rosario Central, lateral zurdo de 23 años, seguirá jugando en su club cedido hasta final de año. El Elche lo espera para el 1 de enero y se juntarán tres laterales izquierdos, junto a Lautaro Blanco, los ya eh, conocidos, Carlos clerc y Johan Mojica, el Elche Club de Fútbol, que se prepara ya para el estreno liguero, que será el próximo lunes por la noche en el Benito Villamarín contra el Betis. Hasta luego. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local.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 Bueno, buen día, hoy de nuevo, con la humedad ambiental y la masa de aire cálido, la jornada estará marcada por el bochorno. Hemos tenido una noche tropical en todo el territorio. Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaels, hemos alcanzado una mínima en torno a los 24 grados. En el sur del Camp de Elche, en pedanías como Matola o Valverde, hemos alcanzado los 20-21 grados. En Santa Pola, la temperatura no ha bajado de los 25 grados. Para esta mañana, cielos despejados viento en calma puntualmente flojo de componente norte eh, por la tarde veremos algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto incluso en el último tramo podríamos ver nubes de tipo medio se activará el viento flojo de componente este viento que seguirá aportando humedad ambiental que se va a traducir en sensación térmica de bochorno Hoy aquí en la ciudad alcanzaremos una máxima similar a la de ayer, en torno a los 34 grados. En buena parte del territorio alcanzaremos los 34 35 grados. Para mañana miércoles más de lo mismo, una temperatura máxima de 34 grados, una mínima que durante esta próxima madrugada no va a bajar de los 24 grados. Veremos algún intervalo puntual de nubosidad de tipo bajo, viento flojo de componente marítima Para el jueves, predominio de cielos despejados. Y ojo, porque a partir del viernes y sobre todo de cara al fin de semana, con una cresta de aire sahariano, se va a intensificar el calor. El sábado alcanzaremos temperaturas por encima incluso de los 38 grados. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado.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 Pues lo hemos dicho al principio, hoy una de las noticias musicales es la pérdida, la muerte de Olivia Newton-John, actriz, pero también cantante, se convirtió en un icono global en el mundo tras protagonizar a Sandy, la pareja eterna de John Travolta en su primer amor de instituto en el musical The Gris, una película que marcó muchas generaciones de jóvenes.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 Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. de Bibliotecas Municipales continúa con sus publicaciones en Facebook para dar a conocer sus fondos y divulgar algunos aspectos de nuestra historia con cierto interés para la ciudadanía y relacionados con el momento actual. Ahora, en estas fiestas, han aprovechado las publicaciones que se conservan de los personajes ilustres que, ilustres, que visitaron un día elche atraídos por su festa. Y es que el misterio es una fuente inagotable de inspiración para todos, para los que estamos aquí y los que vienen de fuera. Pues bien, para hablar precisamente del homenaje que la red de bibliotecas municipales quiere rendir a aquellos que han quedado admirados, prendados de esta joya cultural Patrimonio de la Humanidad, siglos atrás o años atrás, contamos con la documentalista municipal e historiadora Ana Álvarez, Mol bon dia, Ana. Bon, bon dia. De eh què què publiqueu este mes? Bueno, este mes publiqué un realment és una un article, El publiqué un censer, és un article que va a publicar Rodolfo Orlof eh que era que va a ser encayosa en, en Sarreà i va ser eh era de socialista i va ser diputat per la província en diverses ocasions finsal seoul y después de la guerra civil y va a publicar un article el 28 de agosto de 1928 en la revista ilustrada estampa que a era una de las más importantes publicadas en, en España no o se publicaba en Madrid es un artículo de mes ilustrat perecquembre un, un fotógraaf que entonces es de conoce en berl seoul y vence apagó a partir de ese article que que publiqué en fotografía, pues podían ser un petit homenaje a toda esa gente que con de Dios ha vinculado hechos, se ha sentido interesada por misteritans, visitans con mis investigadores y que pensáramos andi montes cosas de la fiesta. Parlamos de Rodolfo Iopis. Qui va ser, eh, a part de polític destacat, president del PSOE, que, quins mèrits va tindre Rodolfo Iopis per a que la rete de biblioteques municipals s'hagin fixat en el seu article sobre la festa? Eh, realment, nosaltres, quan, realment, és, quan nosaltres ens interessem... Eh, nos encargué ya ja en diversas publicaciones en Facebook y siempre hacemos una publicación del fons local o del fons antic. Eh se fue mal, intenté buscar una publicación corteta, es decir, una publicación que permita een eh, un petit article eh publicable en les xarxes socials, porque no, un libre no y a la vez, por ejemplo, un article que te dos fuis como es el cas y eh, que además está muy ilustrat espermet eh hablar de muchas cosas a partir de unas cuantas fotografías. Edría te el artículo de Stamp a mes eh, eh, eh, no era un visitante a luz, ni era un és a dir, no es no ni el director de las provincias, como es el caso de Teodor Gerente, ni es un ni es un intelectual, ni es ni es interactuar como educadores, sino que es un político. Encara que sí que estaba muy interesada por el patrimonio iba a estar en Conca como como mestre de geografia de la escuela normal de Conca y iba a ser un gran una gran tasca pero el patrimonio y evidentemente tenía una sensibilidad patrimonial que li a fer acostarse a a a al patrimonio del misterio. Y què dio del nostre misterio? com el de Finis? Eh què diu? Que que ha dos fulles del seu article? describir realmente en 1928 eh que va a ser cuando va a venir, o sea, él ha escrito una banda en, am, en amanecer, que también en mi que era un periódico local, él escribió un article muy bien especializado y documentado sobre qué es un misterio, ¿no? Y después en estampa, lo que fa, eh, evidentemente, me espera al público en general, fa un article on describe la festa, Describe tan Estan buits", exemple, en la de zet is bonnig, want es is een heel andere zet, carrers een buits... beetje, het is een heel andere zet, het is een heel andere zet, ...el is Melo heel andere zet, het is een dona... ...una zet, het is ...sobre el andere zet, het is een heel andere zet, ...que is een heel andere zet, het is is etcétera, etcétera. Het is een kordaar veel meer divulgatief dat niet no de l'article die hij heeft met de mateixa data per amanecer, no? per al periode, per al semanarie amanecer. Klar, het is de interesse per la descripciër van de hoe vivien deze festen. I het aluzie de drie dagen. De Nij van Alba, la de Nij van de Roa en de el van de Mare de Deu. No llames? Sí. I després, een un, beetje un de cómo se desenvolupa la de obra también nomina, como no podía ser de otra manera en aquel a Oscar Esplà que en ese momento había hacer de restauración de, o sigui, de la obra. Se van una descripción de representatie. representación. een eh, también una cosa muy curiosa es dat en ese momento que era el, el, el de, de Republiek... Eh, saben que en la época de la República va a haber la, la fiesta y sobre todo la procesión se consideraba un tema religioso y por el eh, ayuntamiento eh, va a renunciar a, a, a la su producción, a aportar dinero, pero eh por ejemplo han replicado una, una nota de una tesis del periodista Daniel González Pellegrin que porfa pocas va a hacer una tesis sobre la fiesta del de la hace comunicación que comentaba que algún articulista de la época vio que Rodolfo Jopis no había escatimado lógices de la fiesta y no podemos pensar ni remotamente que yo quisiera menso se destaca que es recibos del ayuntamiento, o sea que también replante es curiosa, ¿no? I tant Ana, ¿cómo vas a vivir la fiesta en Guay? Una documentalista como tu acostumá a a deuretos esos artículos de gente ilustre que parla y narra del misteri, ¿cómo cómo viu스 la festa? Bueno, pues la viu con un un deines de la ciutat, realmente si eh sí, si, si puc la el dia 14 y el dia 15 y ve probablemente en la mateixa emoció que cols a con la Y el melo de agua, el melo de agua eh, estará a la terraza. Estará a la terraza, como siempre. Es muy bonito porque el, el principio del artículo de Emposate en el principio del artículo que hace la entrega es una es una cita textual, ¿no? De el, el misterio de Eche todos los años, todos los años al llegar esta época el che se transfigura. Son los preparativos para su famosa fiesta agosto la fiesta qué me dices es que ven en esa en esa cita muchas gracias Ana Álvarez muchas gracias a vosotros pero dijo el que ser de la biblioteca ¡Bah!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 Tu pirotecnia de confianza. Teleelch ¡Oh, te ayuda a combatir el calor estas fiestas. Pásate por nuestras instalaciones y llévate un abanico con nuestra programación. Patrocina Ernesto Joyero, Autodesguaces Alicante, Protecnia y Grupo Serrano Automoción. ¡Qué calor! Yo me voy a la playa con mi sombrilla y mi toalla de vega fibra.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 ...quedan 10 minutos para llegar a las 8 de la mañana... ...y nosotros continuamos escuchando a la música... ...que realizan pues mujeres que, han que se han convertido en mitos... ...hemos hablado de Olivia Newton-John... ...porque falleció ayer de un cáncer de mama a los 73 años... ...y también hoy queremos eh, hablar de una cantante y actriz... ...que como ella aquí en España ha conquistado al público ella es Ana Belén, sigue siendo todo un mito de la música, del teatro y del cine y desde mi libertad pues fue el tema, el lema escogido por ella misma hace unos años para publicar su biografía, porque todo comenzó cuando ella era bien chiquita nueve añitos y debutó en un programa radiofónico, gustó y se hizo Ana Belén días del año, abierto para ti... ...para comprar todo lo que necesites... ...Supermercado Charter Consum... ...en Elche Parque Empresarial... ...en las instalaciones de Gasolineras El... ...Faltan ya cinco minutos... ...para las ocho de la mañana... ...recordamos la crónica deportiva... ...con Paco Gómez... Eh, ...hablándonos de la presentación... ...de la equipación, de la primera equipación... ...del Elche Club de Fútbol...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 Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Candel.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 Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Candel. En TeleH, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Pues hemos llegado a las 8 en punto de la mañana, es la segunda hora del programa La Glorieta, un programa que madruga contigo, como han escuchado, y que les acerca las noticias del día. Estamos en plenas fiestas patronales, y por tanto tenemos que hablar de toda la programación que se va desarrollando, sin graves incidentes, es lo bueno, estamos teniendo fiestas sostenibles, y fiestas pues, eh, desde un espacio libre, de eh, actos violentos, así que es muy de aplaudir este hecho porque con responsabilidad se están llevando a cabo esos actos que son multitudinarios. Teleelch está trabajando y cada día les ofrece las retransmisiones en directo de los actos destacados. Anoche fue la entrada Mora,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 ...para saludar al capitán que llevaba dos años... ...esperando rendir homenaje a Boabdil... ...escogió su espada, la jineta... ...la más conocida en la reconquista de la península... ...y también sus ropajes... La, ...las ropas de este rey de Granada de la dinastía nazarí... ...que eso sí, tuvo un final trágico... ...perdió la Alhambra... ...la música fue impresionante en esta entrada mora... ...les filáes estuvieron su banda... ...interpretando algunas piezas típicas del Che ...como el himno de la ciudad o el aroma silicitanos... ...eso sí que a ritmo del sonido del tambor de los desfiles de moros... ...ahora la comparsa de Abencerraje será la que asuma... ...la Capitanía Mora del próximo año. ...pues los moros han tomado la ciudad... ...esta noche se representarán las embajadas... ...en el Palacio de Altamir a partir de las 10 de la noche... ...para que los cristianos puedan tomar la ciudad... ...reconquistar la ciudad mañana... ...con su entrada a partir de las 8 de la tarde... ...cerrando así los grandes desfiles de este año... ...que han sido declarados el pasado año... ...Fiesta de Interés Turístico Autonómico... ...el Elch los va a retransmitir en directo... ...como hicimos ayer con la entrada Mora... ...y mientras tanto hoy a las 9 de la mañana en una hora... ...oirán pues las explosiones de los arcabuces... ...de los moros y cristianos... ...se cierran las calles de Puente Ortice... ...de Avenida Juan Carlos I... ...vamos que todo el centro histórico... ...y por la tarde continuarán con el desfile infantil de moros y cristianos desde la calle Alfonso 12 hasta la plaza del Congreso Eucarístico y por la noche la barraca municipal seguirá ofreciendo sus conciertos. Hoy toca las Nancy Rubias y en el Orde Valls Rafa Sánchez de la Unión actuará a partir de las once y media de la noche. Así que es momento de conocer, gracias a la Policía Local, qué calles se van a cerrar al tráfico. Es una información que nos llega cada día de María José Aranda, de la Policía Local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 Y durante esta semana, tanto ayer como hoy, se están disparando las mascletas extraordinarias, las que no entran a concurso y, por tanto, llevan menos intensidad, son menos intensas, menos kilos de pólvora se lanzan eh, con respecto a las de concurso, a las que tuvieron lugar el fin de semana. Se tratan de mascletas, por tanto, de exhibición y en la de ayer se quemaron algo más de 20 kilos frente a los más de 100 del pasado sábado. Y un total de 7.000 personas se congregaron ayer para ver esa mascleta de exhibición. Allí estuvo el concejal de turismo, también el director general de turismo, Eric Campos, quien acompañó a lo largo de todo el día a la pregonera Blanca Paloma, a la concejal de fiestas y al alcalde en todos los actos programados. Anoche también se lanzó la primera mascleta nocturna en la Plaza Primero de Mayo, en el barrio de Carrús, y hoy a las doce y media de la noche, en el Lar del Monjo, está previsto que se lleve a cabo el espectáculo piromusical a cargo de la Pirotecnia Turis, un auténtico espectáculo de luz, fuego y sonido. Entrevistamos ayer en el programa de Teresa... Eh, ...ese programa especial que les acercamos las Máscletas en directo... ...entrevistamos al director general de Turismo, Eric Campos... ...quien dijo del nuevo emplazamiento de las Máscletas... ...que es más adecuado porque tiene mejores accesos... ...y puede pues, albergar una mayor capacidad de gente... ...lo escuchamos. Ayuda a nueva ubicación y como digo no pierde nada de intensidad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 También, también entrevistamos al concejal de Turismo Carles Molina, quien destacó la proyección turística de las fiestas de agosto de Elche.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 También aprovechamos la presencia de la concejal de fiestas, Mario Lagaliana, para pedirle explicaciones de cómo se han solucionado los problemas creados por la falta de organización para adjudicar, que no se ha podido adjudicar a tiempo, el servicio de iluminación de las barracas. Y esta fue su respuesta.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 Y antes de esta más clara de exhibición, a las 12 del mediodía se inauguró el Recinto de los Pobladores en la Rotonda del Parque Municipal, donde van a ofrecer eh, por el día las fiestas de agua y actividades para toda la familia y por las noches las representaciones de teatro clásico. Hasta el 15 de agosto permanecerá abierta su ágora. En su inauguración estuvo nuestra compañera Iciar Martínez y esto es lo que nos cuenta. Muy buenos días.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 Y nuestra compañera Janire Perona nos cuenta ahora el fallo del jurado del Patronato del Misteri sobre el concurso de escaparatismo del comercio. Esta vez ha ganado la farmacia de las vallas por la imagen de la patrona. Muy buenos días Janire, cuéntanos.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 Engalaneren in het Zeus Commerce, en dat is belangrijk, dat de Festa kunnen Vibre in Kosovo op het gebied van onze municipie, constaat dat de aguanadora in de valle staat, no? o dat is niet belangrijk. Y al margen de las fiestas hay también noticias destacadas como la que ya avanzábamos ayer. Se, pre, se han presentado los bonos que el Ayuntamiento va a entregar para ayudar a los ilicitanos a que compren bicicletas o patinentes y así bajar los humos contaminantes en este municipio. Es una noticia que nos trae hoy Marta Pérez. Muy buenos días, Marta.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 Pues vamos a incidir, eh, Marta, si te parece, en eh, cómo descargar ese, esos bonos de la web. Es lo que explicaba ayer la concejal de movilidad Esther Diez. La web is elchebajalossumos.es, ja, staat beschikbaar en die download van de bonussen bonos beschikbaar voor de van de los ilicitanos de sollicitanten a de del van de agosto a de 9 de la van de personas que de interesadas en de estos bonos de registrarse en de web y de la declaración de van de que son de en Elche, de es una de que tendrán de acreditar después de los comercios de DNI o de padrón.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 Y por otro lado, siguiendo con más asuntos relacionados con la actividad comercial, hoy en el programa La Glorita vamos a entrevistar a las 9 menos cuarto al presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro, al nuevo presidente, ya que la Junta Directiva se ha renovado, Vicente Rodríguez, quien asegura que el objetivo...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 También ayer entrevistamos al presidente de Riegos de Levante, aquí en La Glorieta, Javier Berenguer, por el nuevo recorte que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha llevado a cabo este mes en el trasvase Tajo Segura, ya no es ninguna sorpresa, de los 20 hectómetros cúbicos autorizados por la Comisión de Explotación por los técnicos, solo 2,5 se han destinado a regadío. Berenguer ha señalado que para este verano el riego en el Camp Del se está garantizado porque hay reservas suficientes en los embalses. Desde destacó que siguen trabajando para poner en marcha cuanto antes las infraestructuras previstas con las que conseguir más aportes hídricos. En este sentido, dijo que el parque fotovoltaico para reducir el precio del agua del Segura almacenada en el hondo podría estar a tiempo el próximo año porque la instalación de las placas solares no va a necesitar de informes ambientales ya que se podrán colocar sobre las balsas de riego que tiene esta comunidad.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 la rápida intervención que se llevó a cabo desde la Consejería y desde la propia comunidad con la retirada de las aves infectadas ha permitido atajarlo antes de que se propagase al resto de los humedales. Aseguró que se va a aprovechar estos meses para vaciar los dos embalses y comenzar el año hidrológico en octubre con el agua regenerada del Segura.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 estamos en unos índices muy altos de radiación y hay que protegerse del sol por ello desde el hospital Vinalopó han recordado que hay una predisposición familiar de pieles con intolerancia al sol explican que las personas con piel, con piel clara y las que toman medicación tienen más riesgo de sufrir lesiones rojizas que producen picores tras una exposición prolongada y sin protección constante pues suele durar varios días esos picores vuelven a incidir que la piel tiene memoria y que los efectos del sol producen manchas marrones que son lesiones benignas pero también malignas que desembocan en lo que ya sabemos en cánceres de piel con diferentes tipos de gravedad Y terminamos con un apunte recreativo. La Plaza Salvador Allende, en el sector quinto, acogerá este mismo viernes el primer trofeo Festa de Elch, pero de dominó, en el que participarán 60 parejas. ...procedentes de toda la geografía española. Ayer se presentó esta primera edición... ...de este trofeo de dominó... ...por parte del concejal Vicente Alberola ...y del presidente de la asociación ADEL... ...nacida hace unos años... ...para fomentar este juego en Elche... ...y también en el país. Escuchamos a Manolo González. Eh, iniciamos la andadura de, de este torneo... ...y pues como casi todo lo que estamos haciendo... ...lo llevamos a cabo... ...y en apenas 15 días... Cubrimos, eh, como bien ha dicho Vicente, lo que es el aforo de, del Parque Salvador Allende, que por cierto es un sitio eh, idílico para jugar al domino al aire libre. Eh, a partir de las seis y media de la tarde, ese viernes que viene 12, eh, y puesto que él ya está en fiestas, eh, empezaremos a, a recibir a los participantes de toda España, como bien ha comentado también. La glorieta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 ...el despertador de Elche, con toda la información local. Quedan cuatro minutos para llegar a las... 8 y media de la mañana, tenemos en estos momentos... ...una temperatura de 25 grados y alcanzaremos 34 de máxima... ...pero la sensación térmica será de 38 casi 40 grados... ...así que por delante tenemos un día más de fiestas... ...con mucho bochorno... Y ayer por la tarde se presentó, lo estamos diciendo, Paco Gómez. Se presentó la equipación oficial, la primera equipación del Elche Club de Fútbol para su temporada de centenario. Algo importante, una noticia que se esperaba, pero parece ser a mí, Paco Gómez. Muy buenos días. Buenos días, Ross. La pregunta, ¿te gusta la nueva equipación, esa camiseta con la franja verde así a rayas? Eh, a mí no. ¿A ti te gusta? ...a mí no, no me gusta... ...tampoco, vale. ...sí, yo la veo demasiado simple para ser la camiseta del centenario ¿no?... ...una cosa es sencilla, limpia y otra es eh, demasiado simple ¿no?... ...desde mi punto de vista y es cierto que ha tenido... Eh, ...al menos en las redes sociales bastantes críticas ¿no?... ...digamos que en términos generales no ha gustado... Eh, ...también por, porque la franja eh, no es del todo franja... ...es una franja con muchas rayas que simbolizan todas las franjas... ...que ha tenido el Elche en sus 100 años de historia pero eso claro, lo sabes porque lo dicen, pero si yeah. la ves, pues parece un poco deshilachada la franja y por detrás no lleva franja, con lo que la mayoría de las críticas se centran que por detrás parece el Real Madrid o el Albacete, que bueno, le mira. falta ese símbolo, ¿no? Y ayer fue efectivamente presentada en un marco incomparable como el Jardín Huerto del Cura, donde allí posaron como modelos... ...los jugadores Lucas Boyer y Ezequiel Ponce... ...y la jugadora femenina eh, Marina Pérez... ...y bueno pues estuvieron eh, el alcalde... ...autoridades, patrocinadores... ...y, también es, y, uh -huh. y actuales jugadores del Elche y exjugadores... Pues creo que fue un acierto. Yo pensaba que era en el Hotel Huerto del Cura, sí. pero es en el jardín junto a la Palmera Imperial. Eso quizá fue lo más acertado, sí. presentar la equipación sí, en sí. un lugar tan emblemático y en un jardín botánico que es de los mejores que tenemos en este país. No sí. lo digo yo. ¿eh? Lo sí, digo. no, totalmente, totalmente. La verdad es que el marco era incomparable. La verdad es que se eligió un un hueco precioso rodeado de, de palmeras en, en el jardín huerto del cura y luego, bueno, pues las, las fotos, digamos, más bonitas eh, como testigo la palmera imperial, ¿no? O sea, mm. el marco eh, incomparable. La equipación decepcionó, podríamos decirlo así. Y por la fotografía que has mostrado, la jugadora femenina, ¿qué está pasando con, con esa franja? Porque parece que sea un fajín. Es que no, eh, para los bajitos esa franja no la ponen de forma proporcionada con respecto en el pecho? Si yo me compro una camiseta de leche del centenario elf, que soy bajita, me va a venir la franja no sé, si por la, la cintura. Si te compras la XXL sí, si te compras no. la S me imagino que te vendrá más a la altura del pecho yo me imagino no que, lo sé, que esto va ¿eh? por tallas Ya, ya, pero sí, ¿no sí. te has dado cuenta? ¿no te has dado cuenta por ejemplo la jugadora femenina? Parece no, que y, y ellos también, eh, si te das cuenta Entonces es Ponce, como un... Ponce la lleva Debajo del escudo y la lleva aquí a la altura, no del pecho, la lleva a la altura, o sea, es que, que, es que, que está, entonces, más ba, está más baja de lo normal. Pues entonces, ¿qué presentan? ¿Una franja o un fajín? Ah, pues ya no lo sé. <risa> <risa> yo me imagino que es... Eh, a mí no, es que no me gusta nada, yo, yo solamente lo he visto por no. la fotografía y no sé si el color también es llamativo, porque nos estamos quejando por una fotografía, pero el, no, el, el color co es bonito. No, a ver, es un... O es un verde eh, también deshilachado. Es un, es un verde oscuro, eh, no es el verde, digamos, un poquito más, más vivo. Esmeralda, ¿no? Eh, sí, efectivamente, no, es un verde más oscuro y como ya te digo, como está hecho, digamos que a, a, a rayas, a tiras, ¿Mm? intentando... Pues emular las, o al menos eso es lo que se dijo, las, los 100 años de historia con las distintas franjas. Pues sí, insisto, si lo oyes, si lo entiendes, si lo comprende, dices, bueno, puede ser, pero el, cuando esto se vea en la televisión, pues va a parecer una franja en, un poco decolorada, que no tiene mucha. Y más ¿no? baja, ¿no? De lo... Yo creo que sí, ahora que lo has dicho, yo ayer no me fijé porque estaba. Eh, bueno, eh, en, tú estabas en pleno. enfrascado con la información no. y, y también con las fotos y tal pero sí da la sensación de que esté un poquito más baja del pecho. También es cierto que a ella le viene más baja. Yo creo que porque... O sea, Por eso pues, pregunto, ¿los, no, a los bajitos, a los jugadores no, bajitos, va, ¿cómo le va a venir no, esa no, franja? La talla, la talla. Es sí, la talla. Es, claro, es la talla. Si tú te pones la talla tuya, te va a venir igual que al que eh, mide 1,90 y uh -huh. se pone su talla. Aquí no es... El problema es la talla. Yo creo que a ella le dieron una talla más grande de la que ella... De la que ella claro, porque aquí normalmente las camisetas se hacen... Eh, fundamentalmente para hombres. Yo no sé si para el equipo femenino las habrán pedido ya por tallaje y me, de, me da la sensación de que le habrán puesto una de hombre y por eso la ...la tiene en el estómago, más que en el pecho. Yeah, pero se trataba de un acto de presentación... Sí, sí, ...tenían sí, sí. que haber cuidado también eh, el detalle. Sí, sí, sí, no, a, ella, porque, a ella le viene más bajo. Porque, por cierto, háblame de ese acto de presentación... ...fue un sitio incomparable... ...y además creo que también eligieron bien a, a un forofo de Elche... ...y un conocedor de la historia como Miguel Ors. Habló sí. de esos 100 años, ¿no?, del Elche Club de Fútbol. Sí, el director de la Cátedra Peribarra, Ibarra, historiador... ...y profesor de la Universidad Miguel Hernández abrió el acto... Fue un acto sencillo, ¿eh? muy uh -huh. cortito. Él habló cinco minutos, contó varias anécdotas de cuando era pequeño y su padre lo llevaba a Altavix y, y durante cinco minutos la verdad es que expuso también eh, pues el sentimiento que él tiene ¿no? como ilicitano y forofoque. Luego habló el presidente y salieron los modelos ¿no? eh, a, a exhibir las camisetas y luego las fotos de rigor. Yo creo que lo más bonito, insisto, fue el, el marco donde uh -huh. se realizó la, el acto de, de presentación. Y bueno, es cierto que por lo menos, insisto, en las redes sociales no ha gustado, no ha tenido uh -huh. una, una buena acogida. Vamos a ver si luego en la televisión pues, quedan un poquito mejor. Pero bueno... bueno eh, esto es lo que ocurría ayer. Esto es lo que ocurría ayer y eh, mezclado con la noticia del fichaje de lautaro uh -huh. Blanco ya... El club argentino Rosario Central, su club de procedencia, lo hacía oficial el sábado y ayer el Elche Club de Fútbol lo hizo oficial, eh, cinco años de contrato, pero lo cede a su club. Es decir, lo deja seguir jugando en su club, en, en Rosario Central, en su ex-club, porque ya su club es el Elche, lo deja jugar hasta final de temporada, con lo que aquí llegará el 1 de enero. Aunque, curiosamente, ayer nos hacíamos eco en Elche en punta de que era inscrito ...en la Liga de Fútbol Profesional ya con ficha... ...es decir, que si quisiera el Elche traérselo uh -huh. ya... ...podría jugar ya... ...es curioso que lo haya inscrito... Eh, ...cuando no va a jugar... ...al menos eh, hasta el 1 de, de enero... ...Lautaro Blanco que es lateral zurdo... ...23 años, proviene de Rosario Central... ...y es uh -huh. una de las perlas... Eh, ...que dicen del fútbol argentino... Uh -huh. ...o sea que bueno, pues... ...más competencia a la banda izquierda... ...es curioso porque el Elche ahora mismo... solo tiene un lateral derecho... ...pero tiene ya tres laterales izquierdos... ...aunque este va a seguir jugando en Argentina... ...lo que resta de, de año. Bueno, estamos muy pendientes de los fichajes... ...pero también de los entrenamientos... ...los partidos ya de pretemporada... ...han terminado y los entrenamientos de esta semana... ...van en serio... ...porque el lunes tenemos sí. a un rival... ...fuerte. Muy, muy potente, como es el Betis... ...que el año la temporada pasada quedó quinto... ...actual campeón de la Copa del Rey... ...y que juega competición europea, la Europa League... ...y que va a poner a prueba los reflejos... ...de una plantilla incompleta... ...a la que le faltan todavía cinco fichajes... Y que en esta semana Francisco va a levantar el pie del acelerador uh -huh. de los entrenamientos para que el equipo llegue más fresco. Ya no habrán dobles sesiones, ya serán sesiones individuales para llegar, eh, como digo, lo más eh, ligeros posibles uh -huh. a ese partido que abre fuego para el Elche el próximo lunes a las nueve y media de la noche en el Benito Villamarín. Y sin tantos lesionados... Mm, todavía pues, continúan los mismos. Esperemos que recupere, porque la enfermería el día de la anuncia, el domingo, estaba bastante llena. Sí. Esperemos que recupere a Fidel, a Josan, a Tete Morente, eh, veremos si Pedro Vigas y desde luego parece que Habrá que esperar más a Pastore, a Lucas Boyé y por supuesto a Gonzalo Verdú, que acaba de ser operado. Pues muchas gracias, Paco. A ti, Ross. Por traernos de primera mano lo que ocurrió ayer en el eh, jardín del Huerto del Cura. Saludo, gracias. Adiós. Nosotros ahora vamos a ofrecerles, después de la información deportiva, el tiempo. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonaro.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 Hola, buenos días, Rosmati. Hoy, bueno, hoy toda esta semana estamos inmersos en las fiestas, pero hoy se complica mucho el tráfico a estas horas por el centro de la ciudad. Ya hay carreteras, ya hay calles cortadas y avenidas. Eh, Jesús, ¿cómo ves el tráfico en estos momentos? Sí, bueno, de, de momento el tráfico es bastante fluido porque hay poco tráfico en las vías principales de la ciudad. Eh, en los puentes tenemos algo más de tráfico con dificultades, eh, salvo en el puente, en, en el, sobre todo en el puente de la Llenadita, dirección Crevillente, eh, y en Mariano Soledolmos, calle Teulada y avenida Alicante, debido a las obras del carril bici. Eh, mucha precaución en la calle Teulada, donde las obras del carril bici están más activas y pueden producirse dificultades en la circulación. ...el tráfico es denso en la rotonda de la IUP... ...y en el último tramo de la calle Federico García Lorca... ...con retenciones en la rotonda de la Mangrana. En cuanto a cortes de calle, efectivamente... ...el puente del ferrocarril está cortado ya... ...para la preparación de la mascletá de hoy a las 14 horas. Esta tarde está previsto el desfile infantil... ...que afectará el tráfico rodado del puente de Canalejas... ...y de la calle Alfonso XII... ...desde las 19.30 horas... ...desde las 17 horas se cortará la calle Diagonal... ...tras Palacio para las, eh, la significación ...de las embajadas Mora y Cristiana... ...hoy la masqueta nocturna se realizará... ...en el parking, parking de la calle Rector en Filet de Fora... ...estará prohibido el estacionamiento... Eh, ...en todo el parking desde las 18 horas... Eh, ...afectará también a la calle Filet de Fora... ...desde Curtidores...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 El coche de tus sueños está a tu alcance.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 ...8 y 42 minutos de la mañana... ...y antes de la siguiente entrevista... ...vamos con los titulares del día... ...hoy el plan, el polémico plan energético... ...del de gobierno de Sánchez... ...pues nos da todos eh, los titulares... ...de las portadas de los principales periódicos... ...también el caos ferroviario que se vivió ayer... ...en la línea de alta velocidad entre Madrid y Cataluña... ...por culpa de el robo de cable... En El País vemos que en portada también recoge la muerte de la actriz y cantante Olivia Newton-John. Y en uno de los titulares destacados es que Sánchez descarta aplazar el plan energético pese al rechazo del Partido Popular. Los populares respaldan a Ayuso y exigen la retirada del decreto de ahorro. El Gobierno advierte a las autonomías de que no va a tolerar ninguna insumisión y Madrid asegura que llevará las medidas ante... ...el Tribunal Constitucional... ...la foto de portada del país... ...la dedican a las miles de personas... ...que se quedaron ayer atascadas... ...por culpa de ese robo de cable... ...en la línea de alta velocidad... ...se anularon todos los trenes... ...cinco horas sin nave... ...entre Madrid y Barcelona... ...lo que provocó... ...pues, muchas colas... ...en las estaciones de Barcelona... ...la tocha también de Madrid... ...de personas esperando... ...poder salir esto es en cuanto a los dos las dos noticias de ayer que acaparan casi todas las portadas pero también el país dedica en su portada un reportaje sobre el 30 aniversario de los juegos olímpicos de barcelona 92 vamos ahora a ver la portada del abc Fotografía para Teresa Rivera, por el decretazo, dicen energético de Rivera, el PP se planta contra el decretazo. La ministra se niega a aceptar ni un solo cambio en la norma, que Ayuso llevará ante el Constitucional por invasión de competencias. Y el segundo titular de ABC lo dedica a la que 23 leyes urgentes siguen pendientes del regreso de vacaciones de los políticos para su tramitación. El cierre del Congreso de los Diputados agrava el atasco de los 42 textos que el PSOE mantiene varados en la fase de enmiendas. Hay proyectos sobre la sequía, la guerra de Ucrania o el apoyo al sector turístico. Y veamos qué nos dice El Mundo en sus titulares. La fotografía la dedica pues a lo ocurrido ayer en el acto de toma de posesión del presidente de colombia moncloa asume que en el pie de foto vemos que felipe VI durante la investidura de gustavo petro dice que petro exhibe sin avisar la espada de bolívar y el rey pues no se levanta ante este símbolo eh, de pues rechazo a La, el Imperio Español hace desfilar durante su investidura el símbolo de su guerrilla contra el imperialismo español, por eso Felipe VI no se levantó de su asiento y hay otros eh, titulares eh, que dedica el mundo a El plan de ahorro, dice El Mundo, que Moncloa asume que las comunidades autónomas no multarán por incumplir el ahorro. Los consejeros trasladan al Gobierno que no pueden vigilar la aplicación del plan energético y acuerdan que sea de concienciación y no coercitivo. Ayuso lo llevará ante el Tribunal Constitucional. Esos son los titulares que dio de sí la reunión que mantuvo ayer la ministra Teresa Rivera con todos los consejeros. ...de las comunidades autónomas. ¿Y qué nos cuenta? Pues la razón... ...el Gobierno no cambia el plan a pesar de la inseguridad jurídica... ...y las comunidades no socialistas reclaman la retirada del decreto... ...tras la última reunión. Los expertos avisan de la arbitrariedad de las sanciones... ...y de su aplicación. Así lo recoge el diario La Razón... Eh, los, eh, la reunión mantenida ayer con los consejeros por parte de la ministra Teresa Rivera. En TeleH, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. La Asociación de Comerciantes del Centro de Elche ha renovado su junta directiva y el nuevo presidente, Vicente Rodríguez, con su equipo, tiene por delante una misión complicada. Revitalizar un sector que lleva años soportando un descenso de las ventas sufriendo una inflación preocupante y un futuro incierto por las amenazas de Rusia y China. Muy buenos días Vicente. Hola, buenos días ¿Asumir las riendas de la asociación de los comerciantes en estos momentos es una necesidad o ha sido una gesta, un gesto más bien heroico? <risa> no sé qué decirte bueno, es... ...ganas de aportar, de, de, de sumar... ...de estar con, con un grupo de comerciantes... ...que tenemos afinidad... ...y de intentar hacer las cosas bien... de ...es de, cuestión de, de aportar... ...y llega el momento justo... ...y hay que ponerse las pilas. Vicente Rodríguez, eres óptico... ...estás al frente durante décadas... ...de tu negocio, Viso Elch. ...¿qué puedes aportar? Pues, ¿qué puedo aportar? Pues puedo, es, ...somos un trabajo un poco continuista... De, ...de la Junta anterior... ...pero bueno, hemos entrado gente nueva... Con, Vía nueva ...de diferentes comercios y sobre todo pues revitalizar ideas nuevas y sobre todo eso es. El, lo más importante es tener claro cómo se encuentra el comercio, ese comercio de proximidad. En estos momentos el comercio del centro ha sobrevivido gracias a la peatonalización de la corredora. A ver, el comercio del centro está peleando y estamos haciendo bien las cosas... La fraternización nos está, nos está ayudando, eh, está claro que se ha quedado muy bonita, pero que al final es, entre, es ya muchos años, muchos comercios, muchos años haciendo las cosas bien y trabajando e intentando mejorar. Sabemos que tenemos que, que, que pelar con la venta online y nos estamos transformando nuestros negocios y adaptándolos a, lo que, a las necesidades de, de los clientes. Con esta peatonalización recuerdo hace años que los comerciantes teníais un sueño o teníais un proyecto y es convertir el centro en un centro comercial. Se está consiguiendo porque hemos visto que en los últimos años han cerrado muchos comercios y se han fugado muchas grandes empresas como Zara. A ver, es, la, es pronto con la, la peatonalización de hace un año o meses, ¿no? que no no es de, es pronto para que haya cambios. ...radicales, ha habido grandes empresas que, que se han ido de, del casco histórico de Elche... ...y eso, eso, eso no, no ayuda a que venga a que, a que gente, entonces hay que, hay que captar más gente... ...hay que captar turistas, hay que, hay que hacer un plan para, que, para vender mejor Elche... ...y en eso estamos, sí, eh, estamos claro. apoyando, aportando y nosotros tenemos nuestro plan... ...nos tenemos nuestras ideas y lo que hacemos es siempre movernos... ...movernos por otros cascos históricos, por otros centros históricos de, uh -huh. de España... Y, y aportar ideas y que nos escuchen e intentar que mejorar, mejorar las cosas entre todos. Eh, eh, es muy importante el haber salido de Ilche y ver cómo funcionan otros cascos históricos. ¿Qué modelo es el que en estos momentos le estáis dando vueltas? ¿Qué, qué... ¿Qué propuestas son las que tenéis sobre la mesa, las que vais a realizar? Porque esto no se puede llevar a cabo sin la ayuda de las administraciones públicas y de la más cercana, que es el ayuntamiento. Ya, no, nosotros nos reunimos, a ver, no se citará ningún casco histórico en concreto, pero hay, hay poblaciones que están haciéndolo muy bien. Por ejemplo, Pontevedra tiene un casco histórico que está, que está funcionando muy bien, ¿sabes? Eh, pero que el tema es, es eh, aportar, aportar ideas, que nos escuchen...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 Pero hay que hacer un plan para que la gente venga, venga al centro histórico, no, no se vaya a, lo, a, los, a los centros comerciales. Y en eso estamos. Polos de atracción. Aparca... Eh, parece que es lo mismo de siempre. Aparcamientos que... Eh, quizás sea el principal problema, la gente no viene al centro porque es mucho más fácil aparcar en un centro comercial. Es uno, es uno, es uno de tanto. Yo creo que no... Tenemos que vender mejor el che. No, no sabemos venderlo y... Y hay que hacer a la gente sea más cómodo venir. Eh, lo que te he comentado antes, se han ido muchas grandes superficies y eso afecta, se ha quedado en el centro histórico, sobre todo, eh, mucha hostelería. Y los comercios de toda la vida, estamos peleando, estamos subsistiendo, pero hay que darle un giro a esto para, para, para mejorar. De momento, la varita mágica es mejores accesos y más actividades dinamizadoras. Así es. ¿Y qué pasa con el mercado central? que ahí lo tenéis durante años cayéndose. El mercado central, ¿no? Sí. Eso hay que darle una solución. Eso no puede, no puede seguir así, pero yo no entiendo. No, no entiendo que no se, no se haga un proyecto bonito, pero como aquí cada, con cada legislatura unos... Cada uno dice una cosa, ¿sabes? Entonces... No sé, ahora creo que quieren volver a... O sea, el, el mercado provisional creo que lo quieren hacer definitivo. No, no, no, no lo comprendo. Y nosotros apostamos por Por el mercado de toda la vida, que se haga algo bonito ahí, con un mejor parking, con un parque subterráneo, con par... no sé, con altura, pero hacer algo chulo y revitalizar la zona. Y es una lástima que no se haga como, como otras ciudades que tienen mercados muy bonitos en, en, en, en el centro... El... ¿Y, ¿y, ¿Y vosotros entendéis que el equipo de gobierno haya apostado por un hotel en el convento de Las Clarisas, que ahora no lo haya aparcado y que de momento el convento siga como está? A ver. Eh... Son temas ya políticos que... Nosotros queremos que, que dinamizar el centro. Entiendo que el, el, el convento está ahí un poco... Hay, hay, hay que mejorarlo y hay que hacer algo. No sé si hay que hacer un hotel o hay que hacer otra cosa, pero todo lo que sea sumar y, y hacer algo bonito por elche, para eso están los técnicos son los que tienen que opinar. Pero queremos, queremos, queremos que de alguna forma hay que a, a, eh, crear un polo de atracción en, en, en el centro histórico. Que hay... Eh, por ejemplo, el concejal de comercio esta semana, el viernes, anunció que en septiembre vuelve a repetirse la campaña de los bonos comerciales. ¿Qué sabéis, la nueva junta directiva? Va a haber algo, va a haber, va a haber pronto, va a haber algo, va a haber algo, va a haber, sí. Eh, en septiembre de, se prevén cosas buenas, ¿sabes? Ah. Es lo que puedo decir. Uh -huh. y, y la gente, pues, va a, haber, va a haber ayudas para para que la gente compre en los comercios de todo Elche. Y es lo que puedo decir. Sé que está, está a punto de llegar, o sea, que el Ayuntamiento tiene que anunciar algo. ¿Vosotros, en estos momentos, la política comercial de la Concejalía de Comercio, ¿estáis a gusto con la Concejalía? Sí, sí. Eh, la verdad es que con, con Felipe y con su equipo tenemos cercanía y hemos tenido varias reuniones. Ya la Junta anterior, la junta anterior tuvo sus reuniones, etc. Eh, se juntan con cierta frecuencia y ahora nosotros llevamos la nueva la nueva junta ya hemos un mes y ya hemos tenido ya bueno hemos tenido una reunión hoy hemos tenido ayer tuvimos otra reunión y, y la verdad que, que no podemos quejarnos al contrario Y como has dicho, ya estáis preparando campañas, ayudas para el comercio y para que los usuarios puedan tener incentivos a la hora de comprar en el comercio de proximidad y no en las grandes superficies comerciales. Pero tenéis esta semana también, mañana, miércoles, entra en vigor ese plan de ahorro energético tan polémico del gobierno de Sánchez. ¿Vosotros qué opináis sobre las medidas de apagar las luces, de, de instalar puertas auto automáticas en locales climatizados? ¿Qué va a pasar? A ver, no se sabe, no se sabe. Eh, a ver, está claro que hay que hacer un... Todos tenemos que mirar por el bien común, por hacer un mejor, una mejor eficiencia energética que algunos de nuestros negocios. Mm. El tema de la puerta cerrada, como se comenta, pues va a ser complicado decir, a ver, a mí no afecta, pero entiendo que hay muchos comercios reticentes a tener la puerta cerrada, porque yo creo que no es un, no es un, no es un estímulo para que la gente entre a, al negocio, tener la puerta cerrada. No sé, ya veremos, depende. Y respecto a temperatura, se dijo 27 grados, está un poco ahí en el aire. 25, 27, hay, hay, sé que en hostelería se va a permitir creo que hasta 25 grados, si no me equivoco, porque son lo, los trabajadores al final se, tienen, eh, se mueven mucho más, etcétera y entonces necesitan una temperatura inferior. 27 grados me parece, me parece una temperatura alta, me parece una temperatura alta, ya veremos.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 Entonces hay, hay que ver las particularidades de cada comunidad, las particularidades de cada subsector, de cada negocio. Es, es un tema complejo. Vicente Rodríguez, ¿su mandato de cuántos años va a ser? Yo quiero ayudar, quiero aportar y mi idea es estar, eh, estar un año al frente de, de, de la Junta y luego dar paso a, a otro compañero. Esa es la intención, sí, luego ya veremos. Acabo de llegar. Y hay que aportar, como dice, porque ¿qué futuro le espera a este sector del comercio? No, el sector del comercio, estamos peleando, estamos haciendo bien las cosas y de momento yo creo que la gente, la gente también va a grandes superficies, pero la gente también cuida el pequeño comercio. Entonces eso tenemos que fomentarlo, tenemos que venderlo, no solo en el centro, sino en todo Elche y la gente tiene que darse cuenta que comprar el pequeño comercio es, es ayudar, es generar comunidad. es es generar puestos de trabajo eh mmm, es, es comprar en, en comercio de cercanía yo creo que, que lo tiene todo vamos ¿no? yo es que me he criado en una zapatería que han tenido mis padres entonces lo he mamado tanto que no puedo yo siempre que puedo siempre que puedo comprar y muchos ilícitanos también la cuestión es que hay que tener las infraestructuras y hay que tener como habéis reclamado los accesos necesarios para facilitar la entrada de usuarios al centro de la ciudad. Muchísimas gracias Vicente Rodríguez por darnos esta radiografía de un sector tan importante y tan tradicional como el comercio de proximidad. Gracias a ti. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Was running blind like a silver line in love alone. Son las 9 en punto de la mañana, hemos llegado ya a la tercera y última hora del programa La Glorieta... ...que está dedicado evidentemente a informarles de todas las actividades festeras... ...por fin el capitán Moro pudo mostrar su boato anoche con dromedario y cuadriga de caballos... ...la entrada Mora tuvo lugar anoche como decimos y sirvió para presentar un desfile... ...declarado fiesta de interés turístico autonómico...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 Eso sí, un final trágico, porque perdió la Alhambra. La música fue impresionante en esta entrada mora. Les Filá estuvieron, cada una, sus bandas, interpretando piezas típicas también de Elche, como el himno de la ciudad o el aroma a Silicitanos, a ritmo, eso sí, del sonido del tambor, de las marchas, de los desfiles de moros y cristianos. Y... Los moros tomaron por tanto anoche la ciudad y esta noche, pues toca a las 10, toca la batalla con los cristianos. Se va a escenificar en las embajadas frente al Palacio de Altamira y mañana miércoles con la victoria de los cristianos, llegará la entrada cristiana a las calles, al casco histórico de la ciudad. Son los grandes actos y con ello pues, se cerrarán los grandes desfiles. Teleelche los va a retransmitir en directo, como hicimos ayer con la entrada Mora. Y mientras tanto, hoy, en estos momentos, a las 9 de la mañana, Puente Ortices o la avenida Juan Carlos I están cerradas al tráfico por el alardo que comienza. Y por la tarde a las 8, el desfile infantil de moros y cristianos desde la calle Alfonso XII va a recorrer distintas calles de la ciudad hasta llegar a la plaza del Congreso Eucarístico. Y por la noche, la barraca municipal ofrecerá su concierto de las Nancy Rubias. Y en el Ordebaix, Rafa Sánchez de la Unión, actuará a partir de las 11 y media de la noche. Así que es momento ahora de conocer...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 ...Policía Local de Elche... ...juntos prevenimos. Y durante esta semana, tanto ayer como hoy... ...se están disparando las mascletas extraordinarias... ...esto quiere decir que no entran a concurso... ...que son menos intensas... ...tendrán menos kilos de pólvora que las del fin de semana... ...se tratan de mascletas de exhibición... ...y la de ayer, pues por ejemplo... ...se quemaron algo más de 20 kilos... ...frente a los más de 100 del pasado sábado... Además, 7.000 personas se congregaron en el nuevo emplazamiento. Un nuevo emplazamiento, una nueva ubicación que está siendo aplaudida por los propios pirotécnicos, por el público y también por los visitantes que conocen nuestras fiestas, como el que tuvimos ayer, al director general de Turismo, Eric Campos, que dijo o aplaudió que con el nuevo emplazamiento se gana mayor aforo de público.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 También aprovechamos eh, nuestras compañeras de los informativos para pedir explicaciones a la concejal de fiestas Mariola Galeana sobre los problemas creados por la falta de organización, sobre todo porque no pudo adjudicar a tiempo el servicio de iluminación de las barracas. Y esta fue la respuesta.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 Pues con contratos menores se va solucionando este problema y ayer además se abrió el recinto de pobladores, se inauguró el Ágora Elequitana en la rotonda del parque municipal donde se ofrecerán por el día las fiestas del agua y actividades para toda la familia y por las noches las representaciones del teatro clásico. En la inauguración estuvo el alcalde, la pregonera, la concejal de fiestas, el director general de turismo pero también nosotros y nuestra compañera Iciar Martínez nos cuenta cómo fue. Muy buenos días, Iciar.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 con los brazos bien abiertos. Pues vamos a escuchar al presidente de Pobladores, Paus Empede, hablando de esta inauguración y dedicándole las fiestas de este año a dos fundadores de este ente festero que ya no están con nosotros. Mira, con mucha ilusión. Eh, ha sido mucho tiempo que ha pasado para volver a hacer esta inauguración.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 José Sánchez Jiménez, que fueron dos de los fundadores de, de Pobladores y que este año va por ellos. Y ayer el concejal de Comercio y los responsables del patronato del Misteri dieron a conocer a los ganadores de la edición de este año del concurso de escaparates dedicado al Misteri del Es una noticia que nos está contando desde las 7 de la mañana Janire Peronam. Buenos días, Janire.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 Escuchamos a Felipe Sánchez, el edil de comercio. Eh, la verdad es que el nivel ha estado muy alto y una cosa también que, que era el que me interesaba tanto al patronato como la rellenaría. Es visible, las carreras, o sea, pasas per carreras y te de que hay aparadores que están en Galanats a motivos de la festa, ¿no? Y eso era el, que, el objetivo que tenían: eh, motivar a los comerciantes a que. ...en in en els seus comerços, els seus aparadors... ...i això és important perquè la festa es pugui viure... Eh, ...en qualsevol plaat het nostre municipi... ...com s'ha demostrat que la, la, la guanyadora... Eh, ...està en, en la valla, no? O sigui sea que... ...molt important això. Pues al margen de las fiestas pero siguiendo con el comercio local hay noticias destacadas como la que avanzábamos ayer aquí en el programa La Glorieta y es que se han presentado los bonos que el ayuntamiento va a entregar para ayudar a los ilicitanos a comprar bicicletas y patinetes y así bajar los humos contaminantes en el municipio. Es una noticia que nos cuenta Marta Pérez. Buenos días Marta.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 a la concejal de movilidad Esther Díaz dando esos detalles de cómo conseguir los bonos.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 Y seguimos con más asuntos relacionados con la actividad comercial. Hoy en el programa La Glorita acabamos de entrevistar al presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro, al nuevo presidente, porque la Junta Directiva acaba de renovarse, Vicente Rodríguez,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 Y también ayer entrevistábamos en La Glorieta al presidente de Riegos del Levante, Javier Berenguer, por el nuevo recorte que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha llevado a cabo este mes en el trasvase Tajo Segura. De los 20 hectómetros cúbicos autorizados por la Comisión de Explotación, por los técnicos, solo se han destinado 2,5 para regadío. Berenguer ha señalado que para este verano el riego en el Candelche está garantizado porque hay reservas suficientes, los embalses están llenos. Destacó que siguen trabajando para poner en marcha cuanto antes infraestructuras previstas con las que conseguir más aportes hídricos. En este sentido, señaló que el parque fotovoltaico para reducir el precio del agua del Segura almacenada en el hondo podría estar el próximo año, porque la instalación de las placas solares no necesitan informes ambientales, ya que se van a colocar sobre las balsas de riego que existen y que son propiedad de la comunidad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 Y sobre el Parque Natural del Londo dijo que el brote de botulismo del que informábamos la pasada semana también aquí está controlado. Apareció en junio y según Berenguer la rápida intervención de la Consellería con la retirada de las aves infectadas ha permitido atajarlo antes de que se propagase al resto de los humedales del entorno. Aseguró que se aprovechará estos meses para vaciar los dos embalses del Londo y comenzar así el año hidrológico en octubre.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 ...y durante estos días de intenso calor... ...estamos en unos índices muy altos de radiación... ...por lo que hay que protegerse... ...desde el Hospital del Vinalopó han recordado... ...que hay una predisposición familiar de pieles... ...con intolerancia al sol... ...explican que las personas con piel clara y las que toman medicación tienen más riesgo de sufrir lesiones rojizas que producen picores tras una exposición prolongada y sin protección constante. Vuelven a incidir estos expertos que la piel tiene memoria y que los efectos del sol producen manchas marrones que son benignas, pero también hay lesiones malignas que desembocan, como ya sabemos, en cánceres de piel con diferente gravedad. Y terminamos el relato informativo con un apunte recreativo y es que la Plaza Salvador Allende en el sector Quinto va a acoger este viernes el primer trofeo Festa del Chapo pero de dominó, en el que van a participar 60 parejas procedentes de toda la geografía española. Ayer se presentó la primera edición de este trofeo de dominó por parte del concejal de deportes y de Manolo González, presidente de la asociación ADEL, nacida hace unos años para fomentar este juego en Elche, pero también en el país. Escuchamos a Manolo González.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 Het kan je het en Transit, De benzina no para de pujart. Aquest estiu passa het a dues rodes i abaixa els fums. A partir del 10 d'agost podràs sumar-te a la mobilitat sostenible. Des del Ajuntament d'Els i FACPIME llancem més de 500.000 euros en bons per a la compra de bicicletes, patinets, bicicletes elèctriques i electrificació de bicicletes. Més informació a elxbajalosumos.es Regidoria de Mobilitat Urbana. Ajuntament d'Els Quedan 7 minutos para llegar a las nueve y media de la mañana y nosotros hoy en nuestro kiosco de prensa hemos leído las portadas, las principales eh, portadas de los diarios nacionales y en el diario El País recogen un aniversario, por eso nos hemos querido parar en ese aniversario, porque hoy 9 de agosto hace 30 años que se abrían los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, el país dice que estos Juegos Olímpicos en los que España marcó su récord con 22 medallas, fueron una auténtica lección de autoestima que permitió acabar con los complejos de este país. Y Barcelona 92 tuvo un himno, fue este, por eso lo recordamos.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 La Glorieta con Rosmaría Alonso. El cineasta Ilicitano Pablo Mas, colaborador en largometrajes muy taquilleros como Campeones y de otros menos comerciales, se encuentra trabajando durante ...estos días, este año... ...en la película documental que se está realizando del Misteri... ...con el fin de dejar para la posteridad... ...un documento esencial... ...sobre cómo entró nuestra festa en el siglo XXI... ...y es que desde finales de los años 70... ...en el que Woody LaVaz ...rodó la película del Misteri... No se, ha vuel ...no se había vuelto a realizar otro documental... ...de esta envergadura que recoja el día a día... ...de esta joya cultural mantenida... ...a lo largo de los siglos por el pueblo ilicitano... Pablo Más no está solo como cineasta en esta aventura... ...le acompaña el director de cine Manuel Gutiérrez Aragón... ...Oso de Plata en el Festival de Berlín... ...ganador del Premio de la Crítica y de Ungoya... ...entre otros muchos galardones. Ambos ya han trabajado juntos, se conocieron con el Quijote... ...y ahora son dos caballeros que persiguen un sueño posible... ...reflejar lo que significa el misterio para Elche... ...y para la humanidad. Y decimos que es posible porque Pablo Mas es un profundo conocedor del drama asuncionista. Ha dirigido la Cátedra Misteri de Elche y ha sido patrono, lo que le ha permitido grabar con un gusto exquisito numerosos aspectos de nuestra Festa de Elche. Pablo Mas, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Rosmary? Pues a mí nos gustaría... Yo estoy deseando ya eh, poder disfrutar de las representaciones de este año de agosto y, sobre todo, ver ya algo de tu trabajo, eh, porque, ¿en qué situación, en qué fase os encontráis? Bueno, eh, nos encontramos, yo diría que nos encontramos, a ver, en cantidad de, de material dentro de la película, probablemente estemos en la mitad, nosotros habremos rodado un 85, un 90% del material que tenemos que grabar, que no eh, atañe directamente a la representación es decir, ensayos, algunos aspectos de la vida cotidiana de algunos personajes que luego coinciden en, en el misterio, ¿no? eh, porque al final, como bien decías, el, el, la película lo que pretende es contar como un grupo de personas que no necesariamente tienen muchas cosas en común entre ellos, eh, pero que son capaces de coincidir para hacer una, una obra de la envergadura del del misterio entonces de toda esa parte un poco más social de reflejar cómo es la la, la sociedad ilicitan en el año 2022 qué cosas ocurren eh, pues de eso tenemos bastante rodado ya te digo que casi el 90% qué es lo que nos falta nos falta lo más gordo que es la representación del misterio que que como solo ocurre dos días al año pues hay que grabarla con muchísimas cámaras que las cámaras de cine eh, pues cuestan de traer de Madrid son o de Valencia son caras al final es todo un Un, un lío. Entonces, nos queda la mitad de la película, pero yo creo que nos queda la, la mitad más, más incierta, ¿no? Pero, pero bueno, al mismo tiempo, tranquilo, ilusionado, porque, porque es, eh, desde el punto de vista visual es lo más mágico, ¿no? O sea, la película eh, va a tener un, un componente social, un componente muy urbano, de salir a la calle y grabar, con, con esa textura muy urbana, eh, hasta que llegue el momento de la representación del misterio, que dentro de la película va a ser como algo mágico, a efectos de luz, a efectos de, de formato, en cómo va a ser grabado, eh, y aspiración es que sea muy mágico, porque es lo que nos ocurre un poco a los ilicitanos, que vivimos una vida normal, en una ciudad eh, normal, eh, propia del siglo XXI, con las cosas buenas y las cosas menos buenas, pero el día 14 y el día 15 de agosto aquí vivimos una especie de sueño. Y esa idea es la que, la que en la película visualmente queremos reflejar. Menuda idea, pues os falta coronar vuestro trabajo, pero ¿cómo lo vais a hacer? ¿Cómo? Porque claro, has dicho que cuesta mucho traer las cámaras, todo el montaje que lleva detrás, ¿cuándo empezáis a grabar? Porque las representaciones no solo son el 14 y el 15 de agosto, que os centraréis evidentemente en ellas, ¿qué pasa con los ensayos generales? ¿Qué pasa con la Nidel del Alba? ¿Qué pasa con la Roa? Todo eso forma parte de estas representaciones del drama asuncionista. Bueno, los ensayos generales eh, no. Es decir, los vamos a utilizar, los vamos a, a grabar, pero van a servir, para nosotros van a servir exactamente lo mismo que lo que significan. Para nosotros han de ser ensayos. Nosotros vamos a, a estar ya montando cosas el día 12 y el día 13, que las condiciones de luz, aunque las puertas están cerradas y demás, son parecidas a las que nos vamos a encontrar el día 14 y el día 15, pues ese día vamos a grabar. Eh, pero en realidad no deja de ser un ensayo para todo el equipo técnico que hay detrás de de la grabación del día 14 y el día 15. Eh, por lo tanto, posiciones de cámara, eh, composición de planos, el movimiento que pueda haber, todo eso lo vamos a ir ensayando el día 13, entendiendo que hay mucha gente que, que va a colaborar en la película que aunque ahora se esté poniendo al día, pues no es conocedor del, del, de la representación del misterio, ¿no? Y entonces eh, es necesario un ensayo. Efectivamente, la Roa va a estar, además de una forma no muy explicada, pero sí muy poética, es decir, vamos a ver eh, a la gente hacer la, la procesión al tiempo que la gente está de fiesta, eh, de la alborada sacaremos eh, cosas que, bueno, como dices tú, son, son festa pero lo que es la, la grabación, el objetivo absoluto es que sea el 14 y el 15 de agosto eh, la representación que veamos, porque es la representación, es la festa es la que tiene esos, esos elementos que... Que, que la diferencian de los ensayos generales, ¿no? Las puertas abiertas, la idea de que es gratuito y de que la gente eh se da cita en, en, en la basílica, y visualmente, eh, quieras que no, pues ese es un factor importantísimo para, para contar lo que la película quiere contar, que no es la representación del misterio. Evidentemente la va a contar, pero lo que quiere contar es la festa, cómo un grupo de, de de vecinos eh se da cita todos los años en la basílica, unos para representar la obra y todos los demás para participar en la obra como público, ¿no? Desde las diferentes puertas e incluso alrededor de Santa María, ¿no? Que es toda esa gente que se congrega, aunque solo sea para ver coronar por una esquina de una, de una, de una puerta, ¿no? Y eso, eso ocurre el día 15 y no ocurre otro. ¿Y cómo lo habéis planteado? ¿La narración documental de este documental, de esta película? ¿Va a haber diálogos? ¿Va a haber voces en off? ¿Cómo lo vais a hacer? No, no, no, no, no hay voces en off, eh, no hay entrevistas. En principio es la, la ambición de, de contarlo simplemente con las imágenes y con las situaciones. Evidentemente hay sonido, evidentemente eh, hay diálogos, hay gente que habla. Pero bueno, eh, lo dejaremos un poco ahí a la, a la sorpresa del espectador. Pero básicamente es como colocar eh, la cámara en diferentes lugares a lo largo de medio año y ver qué es lo que ocurre, ¿no? Y que eso sea capaz de contar. Eh, cómo vive esta ciudad el día a día y que, de alguna forma, ese día a día está reflejado en la, en la propia cesta. Por lo tanto, por eso, por eso subrayamos quizás el aspecto de identidad, ¿no? Es decir, en la cesta no hay algo diferente a lo que somos a lo largo del año, solo que lo celebramos juntos. Pero, pero los roles, los papeles y demás eh, no, son tan, no son tan diferentes. Es simplemente gente que se dedica a oficios diferentes, que, que vive, eh, pues unos son del campo, otros son de la ciudad, unos estudian, otros no, y bueno, cómo esa gente es capaz de darse cita para representar algo que no deja de ser la misma ciudad, pero en días de fiesta. Y eso, es, eso la, la verdad es que es muy chulo de ver. Eh, difícil de contar pero es muy muy muy bonito de, de ver porque visualmente pues, tenemos aspectos como las palmeras eh, eh, los, los diferentes las diferentes calles de la de la ciudad el propio cielo que tenemos un cielo maravilloso en Elche pero tenemos un cielo también en el misterio yo creo que hay hay hay cosas poéticas que, que vamos a intentar subrayar a ver si nos sale Por pues lo que estás comentando, el sonido de la ciudad, de la festa, es importantísimo, pero también la imagen, y por eso tengo una curiosidad, eh, para las representaciones del 14 y el 15 de agosto, ¿dónde vais a colocar las cámaras? ¿En los sitios habituales? ¿O has descubierto alguna perspectiva que va a sorprendernos? Yo creo que no, yo creo que todo lo contrario, incluso a, a alguna ocasión que que se han hecho eh, cosas diferentes. Yo creo que si tan importante para nosotros es el, el público como, como, como participante en la, en la obra, eh, Manuel Gutiérrez Aragón y yo pensamos que, que es desde el público desde donde hay que contar la obra. Entonces, eh, no vamos a poner grúas, no va a haber un dron, no va a haber nada, eh, primero, que afecte ...a la representación de la propia cesta... ...es decir, si yo lo que quiero es contar... ...si lo que queremos es contar... ...lo que ocurre en Elche el día 14 y el día 15 de agosto... Eh, ...no podemos ser... Eh, ...más protagonistas que la propia representación... ...de manera que hemos... ...en la medida de lo posible... ...hemos de intentar ser un poco invisibles... ...es verdad que los medios, vosotros mismos... ...pues las cámaras forman parte de... ...también de las representaciones... ...y de cómo hacer llegar la cesta... ...a la gente que no puede estar en, en sus casas... ...pero no vamos a poner... Eh, grandes cosas. Sí que vamos a poner muchas cámaras. Habrá incluso alguna que esté entre el público. Habrá alguna más libre que se vaya, que se vaya moviendo. Pero no, no vamos a tener una grúa que baje junto con la mangrana. O no vamos a poner eh, grandes travelings ni cosas complejas para, para contarlo. Porque, porque el misterio en el fondo se ve desde muchos lugares pero sentado y participando como, como el público. Nadie puede volar alrededor de la, de la mangrana. De hecho, si, si nos movemos alrededor de la mangrana, imagínate con un dron, que espectacular podría parecer, pero en realidad lo que estaríamos haciendo es anular el propio movimiento de la mangrana. No, no puede volar la cámara si lo que está volando es la propia mangrana y lo que hay que hacer es ver ese movimiento vertical, lento pero constante, eh, que es el que embelesa al espectador de del misterio y por lo tanto con ese es con el que nos tenemos que identificar en la película Pues estás describiendo que estáis grabando un auténtico poema sin florituras ni rimas ni ripios, sino al más estilo puro, sencillo y, y muy y clásico, es, eso será el misterio, ¿para cuándo? Si ya tenéis rodado casi el 90% del trabajo, ¿para cuándo se va a poder proyectar este documental? Bueno, tenemos que buscar la fecha, de, pero sí, sí que es verdad que, que para comienzos de año, de año nos gustaría tenerlo terminado. Es verdad que los procesos de postproducción eh, van a ser largos, porque el color hay que cuidarlo mucho, porque son muchos los, los, los metros que hubiésemos rodado en celuloide. ¿no? Mucho, ahora se habla ya de teras y de, y de gigas, es mucho el material que vamos a, a, a grabar. Y hay que trabajarlo bien, hay que montarlo bien, seguro que los primeros cortes nos van a salir muy largos, hay que, hay que ir cortando y recortando la película para encontrar la esencia. ¿no? Al final el misterio tiene una esencia y cualquier obra también tiene su esencia. Tenemos que terminar de encontrarla para, para con cuanto menos contar todo lo que tenemos que contar. Entonces el proceso de postproducción no va a ser eh, rápido pero sí que la idea, evidentemente, es estrenar en, en 2023 y de lo que se trata es de encontrar la fecha más apropiada para la propia película, para la propia ciudad y para, y para que se vea y que se disfrute, con, por lo menos con, con un poco de la ilusión que todos los que estamos detrás de ella estamos poniendo. Pablo, para encontrarla va a ser sencillo si sabes claramente cuál es la esencia de la fiesta. ¿Cuál es para ti y para Manuel Gutiérrez Aragón? Bueno, yo creo que, que, que, que es esa diferencia, ¿no? para mí la cesta es aquello que, que nos separa de... Fíjate, muchas veces lo comparamos con una ópera, ¿no? se dice que Sir Misterio es la primera ópera. Yo creo que todo lo que nos diferencia de un espectáculo es realmente lo que es la cesta, Es decir, eh, todo aquello que va más allá de la propia representación el hecho de que los vecinos casi de forma atávica acudan el día 14 y el día 15 de agosto a Santa María eh, llamados por diferentes motivos. Uno por los recuerdos de los familiares, otros van por fe, otros van por identidad. Pero esa idea de darnos cita y de que todo un pueblo hace algo para sí mismo, eso a mí me parece que eso es la, eso es la festa eh, Y supera incluso la propia representación, por así decirlo, ¿no? Lo que es lo que es la propia dirección de escena o lo que es el, el propio el, el, el, la propia obra de teatro. Al final eh, la representación del misterio la vamos a tener siempre. Eh, está protegida, está grabada ya por Woody por otras otras cosas que hemos hecho y la representación sabemos cómo es. Pero la cesta, yo creo que la cesta es eso que se repite cada año. Eh, Y que es muy, muy, pero que muy difícil de contar. De hecho, o sea, lo que nosotros pretendemos es que quede como un, como un atisbo, ¿no? De esa participación y de esa emoción que hay en el, que hay en el ambiente, ¿no? El, el hecho de que no sean cantores profesionales, el hecho de que, de que los niños van rotando porque las, las voces van cambiando, la implicación de la gente, todo eso, eh, yo creo que eso es, eso es el misterio, ¿no? Al final eso es la festa de ellos. Pues sí, lo ha definido muy bien. Es difícil de contar y por eso la imagen y el sonido van a ser el protagonista, van a ser las herramientas claves para dar a conocer al mundo lo que hay en el corazón de la Festa de Elche, de este pueblo ilicitano. Gracias Pablo más y suerte. Estamos ya esperando la proyección. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo.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 Estamos ya en los últimos minutos del programa La Glorieta. Quedan 12 para llegar a las 7, 10 en punto de la mañana. Nosotros vamos a subirnos ahora a un tren que no nos va a dejar tirados. Al tren de Rosalén. Imagina que nos despojamos de nuestras mochilas. var un horizonte que es infinito a quien enterras tus pies en la arena que nos despeinan los vientos más fríos te subiré a un acantilado al más alto cortante y valiente para gritar fuerte Que hermosa puedo ver a través de tus ojos la vida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 9 y 52, ocho minutos para llegar a las 10 de la mañana y nosotros nos hemos fijado en un aniversario, el 30 aniversario de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, con himno incluido el de Freddie Mercury y Montserrat Caballé, pero también en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica, en el que fuimos por primera vez campeones, la selección española de fútbol, también tuvimos un himno que nos lo ofreció ella, Shakira, con su Waka Waka. In your battle Pick yourself up And dust yourself off And back in the saddle You're on the front line Everyone's watching You know it's serious We're getting closer This isn't over The pressure's on, You feel it But you got it all Believe it When you fall get up Oh-oh And if you fall get up Hey eh eh sangale wa Cause this is Africa tami na eh eh Time for Africa. Prevención. Todo para la higiene de tu negocio. 965 48 3535. 35. ¿Necesitas una furgoneta o un camión? Celta Alquiler de furgonetas y camiones. También camiones con plataforma. Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Y también puedes alquilar mediodía.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 ...pues quedan ya dos minutos... ...para llegar al final del programa... ...La Glorieta y Ciar Martínez... ...ya está preparada para contarles... ...las noticias de esta jornada... ...de este martes de fiestas patronales... ...tenemos ayer tuvimos la entrada Mora... ...los moros han tomado la ciudad... ...en estos momentos se está celebrando... ...el alardo por las calles del centro... ...y esta noche se representará... ...la batalla con los cristianos... ...ganarán los cristianos... ...y por tanto mañana será su entrada cristiana... ...y además hoy... ...hay segundo día de mascletà, ...pero no de concurso, sino de exhibición... ...así que Teleelch tendrá dos directos... ...a partir de la una y media... ...en ese programa especial de Teresa Fernández, ...le ofreceremos la mascletà ...que se votará a las dos de la tarde... ...en la nueva ubicación del Paseo de la Estación... ...y esta noche, a partir de las diez... ...el directo de las Embajadas... ...nosotros nos vamos, hasta mañana... ...y nos vamos... ...con otro himno... ...con una canción de principios del siglo XXI de Selena... ...y de Sonia, Yo quiero bailar... ...dedicada a los cesteros.